Estamos con Rocío, parte del Mirador Cerro de La Luz y que ha estado parte en todo este proceso. Eh, ¿Qué es para usted el Cerro La Luz? Bueno, para mí el Cerro de la Luz es primeramente un espacio de, de vida, ¿no? Porque ahí se genera la naturaleza, el aire puro, los animalitos. Y aparte de eso, también nosotros sabemos que el Cerro de la Luz cuenta historias, leyendas y tiene mucha energía, ¿no? una energía que tú al visitar la sientes, y si no la sientes, poco a poco vas entendiendo. Entonces, tío, el cerro tiene vida, ¿no? Tiene plantas, tiene cosas naturales, pero también los se han venido dando ahí. ¿Qué opina usted de esto y cómo está la comunidad? ¿Se ha ido sumando sus comunas, sus eh, entornos de parroquias en el territorio? ¿Cómo se, ¿Cómo se ve eso y qué le parece también, no? Bueno, desde mi experiencia podría decir que hace un año atrás donde se empezó con esto de los raimis, eh, básicamente muchos de nosotros no entendíamos, pero poco a poco, a más de entender, fuimos justamente sintiendo y nos alegra mucho ver cómo esta última vez se han sumado comunas, comunas de Aloguincho, Coyagal, Pinguilla, la, las comunas pertenecientes a nuestra parroquia, entonces vemos cómo poco a poco se va sumando La, las personas a esta, esta actividad que uno siente y cree, ¿no?, necesaria que vayamos conociendo un poquito más, que, que no es más que un raimi, es la tierra, es, son las plantas, es un compartir, un sentir de la naturaleza con el ser humano. Entonces usted ve esa, esa necesidad también de compartir con el territorio, con la comunidad, y que se sumen y mantener, esto que realmente es sentirnos parte de la tierra, ¿no? Eh, claro, yo no le veo nada negativo, más bien esto de la cosmovisión andina es parte de nuestros ancestros, entonces son parte de nuestras raíces, lo que pasa es que en la actualidad muchos de nosotros desconocemos, pero sí pienso que deberíamos seguir sumando y dando a conocer esto. Entonces, como dice Rocío, es un escenario eh, diverso, ¿no? donde se replican todos estos saberes y conocimientos que nos, dan, nos hacían nuestros antecesores, todo un país caranque que estaba atrás de esto, atrás de todos estos territorios y estos espacios.